Este personaje que ves aquí fue un modelo que hice para el videojuego que actualmente está desarrollando el estudio donde trabajo. Los personajes 3D para videojuegos deben cumplir ciertos requerimientos, tanto artísticos como técnicos. Y en este video te voy a mostrar cómo fue todo mi proceso para cumplir con esos estándares. Desde la conceptualización del personaje hasta tener el modelo optimizado y listo para usar en Unity. Fue un largo viaje donde registré más de 40 horas y las c o n d e s é para ti en estos 40 minutos de video. Te voy a contar cómo es mi flujo de trabajo con Blender y Substance Painter, cómo es la retroalimentación con el equipo y también te daré algunos tips importantes que seguro te pueden ayudar. Al final del video, vamos a hacer un análisis completo del proceso: cuánto me demoré en cada etapa, qué errores cometí y qué cosas podría haber hecho diferente para trabajar con mayor eficiencia. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a adentrarnos en este viaje. A lo largo de este video, vamos a ver los temas importantes de este workflow. Aunque mi proceso no es tan lineal, estos siempre van a ser los pilares fundamentales de todo proceso de creación para videojuegos. Pero antes de que empecemos, quisiera darles un poco de contexto del juego, de nuestro personaje y de los requisitos técnicos que debe cumplir. El juego que estamos creando se llama Ponchot. Es un juego multijugador de plataformas que mezcla los ponchados con el parkour. Básicamente le tienes que dar pelotazos a tus oponentes para derrotarlos, y esto empezó hace unos años como un proyecto académico y tuvo muchísima acogida entre eventos y torneos locales. Este año retomamos el desarrollo desde cero, trabajando ya como un pequeño estudio indie. Nuestro personaje, Motita, es una niña muy competitiva y engreída, que está obsesionada con comer chicle y pegarse en el cuerpo los stickers que le salen en los chicles. Visualmente tiene que ser estilizada y tener unos colores vibrantes, y también tener un estilo similar al primer personaje. Y en la parte técnica, el personaje no debe tener más de 80.000 triángulos, debe usar texturas PBR y obviamente estar optimizada para animación. Con estos parámetros, entonces, creamos todo este concepto visual usando inteligencia artificial para generar imágenes, pintando encima con Photoshop las cosas que queremos cambiar e iterando de nuevo con inteligencia artificial. Actualmente no contamos con un artista de concepto en el estudio, así que recurrimos a este método. Sin embargo, un artista habría acelerado el proceso, ya que la IA no logra resolver los aspectos de claridad visual que necesitamos para desarrollar el personaje. Entonces, con este concepto listo, ya empezamos con el proceso de modelado con Blender. Lo primero que hacemos siempre para crear un personaje es bloquear los volúmenes principales con objetos muy básicos para ir teniendo una estructura general. Esta es la primera etapa del modelado donde construimos las formas base de nuestro personaje. Y aquí realmente no importa el detalle, solamente la estructura general, las proporciones y la silueta. Básicamente queremos lograr una buena legibilidad. Es básicamente como dibujar en 3D. La idea es como crear un boceto tridimensional. Y todo lo que vayamos haciendo va a influir en el resto del modelo. Así que es clave empezar de manera sólida, aunque sea con siluetas muy simples. Esta es una etapa perfecta para hacer pruebas rápidas sin miedo a equivocarse, porque es donde más rápidamente vamos a poder hacer correcciones. Entonces, aquí las herramientas que usamos son básicamente esferas que deformamos aquí en el modo escultura. Y les vamos dando la forma de cada una de las partes de nuestro personaje. En este caso, por ejemplo, empecé con una simple esfera y la fui alargando y multiplicando para crear las partes principales del cuerpo: cabeza, cuello, pecho, los brazos, etc. En este punto también usamos muy poquitos modificadores. Aquí simplemente uso el modificador Mirror para ir creando las piezas del lado izquierdo y del lado derecho al mismo tiempo. Bueno, ahora para las manos, en esta parte me gusta primero hacer como un modelado de la palma. Y luego modelar los dedos con un cubito que luego voy a alargar un poco y extruir los bordes para generar esta silueta. Siento que de esta manera tenemos un poquito más de control inicial aquí al momento de hacer los dedos. Aquí le voy a agregar el modificador subdivisión para darle un poquito más de resolución y luego lo voy a ajustar un poco y le voy a empezar a pegar a la palma de la mano. A la palma también le pongo subdivisiones para que tenga más resolución y voy a ir organizando de manera repetida. Todos los deditos. Y esto también es un constante ejercicio de prueba error. Hacemos pequeños ajustes de las proporciones. Voy a duplicar hasta tener todos los dedos necesarios. Y rotamos y ajustamos hasta tener una silueta general. Yo diría que lo que son las manos son como la parte más compleja de todo el blocking. Porque tenemos pues bastantes estructuras, todos estos dedos. Y pues que cada dedo debe tener una orientación correcta para que desde el principio se vaya sintiendo natural. Cuando ya estoy contento con la forma general de la mano, voy a empezar a esculpirle un poquito más、eh, los detalles y los volúmenes de la superficie. Aquí la anatomía es muy importante, pero también hay que evitar entrar en mucho detalle. Entonces, como que marco algunas partes que podemos notar fácilmente sin realmente profundizar demasiado. Aquí, un consejo y algo que es como interesante es que podemos ver nuestro propio cuerpo. Cuando estamos haciendo algunas partes del cuerpo, a pesar de que tengamos algunos referentes a la mano, algunas imágenes, también nos sirve mucho, por ejemplo, mirar nuestras propias manos. Podemos ver nuestros nudillos, articulaciones, donde se acumula más músculo, tendones, etc. Y cuando ya estamos contentos con este bloque, ya lo podemos integrar con el resto del cuerpo. Hacemos todos los ajustes necesarios, ponemos más resolución donde el modelo lo requiera y vamos cada vez agregando un poquito más de definición. Aquí, por ejemplo, estoy empezando a detallar la cara. Entonces, empiezo a marcar primero un poco las fosas oculares, marco la cavidad de los labios y todos los detalles del rostro. Y seguimos agregando partes siempre con siluetas muy básicas. Para los ojos, simplemente creo una esfera V y la voy a ubicar aquí en esta cavidad ocular. Lo hago primero los ojos y después de ubicarlos los duplico y en esa esfera duplicada hago un corte al que le agrego el modificador Solidify. De esta manera voy a generar los párpados rápidamente. Para las cejas voy a seguir un proceso muy similar. Voy a crear un plano que también se va a pegar a la superficie de la cabeza con el modificador s h r i n k w r a p y va a tener el modificador Solidify para tener un poquito de volumen. Cuando siento que los volúmenes primarios ya se están viendo bien, Voy a empezar a trabajar volúmenes secundarios, a empezar a detallar un poquito más las facciones de mi personaje. Hago ajustes donde sea necesario y voy agregando las demás piezas que tiene. Por ejemplo, aquí estoy haciendo las pestañas, que simplemente son una extrusión de bordes con un poquito de volumen. Para estar un poco más seguro de las proporciones, también lo que hago a veces es simplemente pasar la imagen directamente a la interfaz de Blender y voy ajustando el blocking basado en esa misma imagen. Ahora, para construir las piezas de tela, yo suelo trabajar aquí con un modelado muy básico. Aquí, por ejemplo, estoy extruyendo un círculo para crear esta silueta inicial de los shorts. Le pongo el modificador mirror, ajusto un poquito y me aseguro de que tenga la suficiente resolución para poder ajustarlo en el modo escultura. Para otras piezas de la ropa, como es el top, lo que hago es crear un plano que se pegue al cuerpo con el modificador shrink wrap y lo voy extruyendo a lo largo de toda la superficie donde va a ir. Luego lo suavizo un poquito en el modo escultura y termino de refinarlo con el modificador subdivisión y ajustes menores en el modo escultura. Y para la blusa que va encima de esto, simplemente duplico este objeto, le hago algunos ajustes y lo modelo guiándome con el referente. Duplicar objetos referentes de esta manera nos ayuda a ahorrar bastante tiempo. Voy a empezar aquí a agregar algunos modificadores para la ropa, para darles un poquito de volumen, ya que este personaje es estilizado y las telas van a ser así gruesas. Ahora, como ya tenemos la silueta básica del cuerpo, voy a continuar haciendo un remesh y que me quede todo con una superficie fluida. Después de esto, me aseguro de suavizar bien cualquier posible artefacto que me haya quedado en la superficie. Queremos que nos quede muy suave y voy a empezar a agregar algunos detalles de anatomía, como marcas de músculos, huesos, tendones y detalles que vayan a ser notorios en la superficie. Ya con esta parte lista, vamos a continuar con el cabello. Para el cabello, yo lo que hago es hacer el blocking con curvas, creo una curva y creo una segunda curva circular que va a ser la guía de esta primera. Entonces, la primera curva va a tomar la forma de la segunda. De esta manera, voy a crear los mechones que luego voy a ubicar a lo largo de todo el cráneo. Voy a ir poniendo estos mechones en la superficie y es un proceso que puede tardar un poco, porque son bastantes mechones y equilibrarlo de tal manera que se sienta visualmente atractivo es un proceso que lleva algo de tiempo. Voy cubriendo toda la superficie de la piel, aquí voy a crear una moñita para la parte de atrás del cabello y también para acelerar el proceso, algunos bloques grandes los duplico con mirror. Y por ejemplo, aquí para la coleta también podemos duplicar un grupo grande de mechones. Y con esto, entonces habríamos concluido esta primera etapa que es el b l o q u e inicial. Aquí, entonces, algunos consejos finales que me gustaría recalcar es que la silueta tiene que ser el enfoque principal, tiene que ser muy clara y fácil de entender. También hay que evitar la tentación de detallar, primero hay que asegurarse de que las proporciones están limpias, porque si algo se ve raro ahora, se va a seguir viendo mal cuando e s t á n detallando. Y finalmente, que no tengas miedo de experimentar y equivocarte en esta etapa, porque aquí es donde más fácil vas a hacer cualquier tipo de corrección. Bueno, con esto entonces tuvimos la primera sesión de feedback con el equipo y me dieron las siguientes recomendaciones para ajustar. Primero, que hiciera un ajuste de todas las proporciones para que se parezca más a la hitbox del primer personaje. No estuve muy de acuerdo con esta recomendación, pero es una decisión grupal igualmente. También hacer las manos un poco más grandes, ya que son un poco visual muy importante para las mecánicas del juego. Y tercero, empezar a ponerle los materiales para visualizar mejor la interacción con el escenario y los demás personajes. Entonces, con estas recomendaciones, importé el otro personaje a Blender y empecé a ajustar las proporciones de motita para que se parezca un poco más. Básicamente, hay que ajustarle el cuerpo y hacerle la cabeza más grande para que se vea más infantil. Igualmente, hacerle los ajustes correspondientes al resto de los objetos. También empecé a pintarla aquí en modo escultura para tener unos materiales temporales y empezar a tener una idea de cómo se va viendo. Conecté estos colores en el editor de nodos y también fui poniendo colores planos a todos los objetos. Para los ojos, que son una parte que va a tener dos materiales en un mismo objeto, hago una máscara creando diferentes grupos de vértices y ajusto el tamaño. Al momento de ponerle la pupila, sentí que no me estaba gustando cómo se empezaba a ver y que se empezaba a parecer a cierto personaje de Lazy Town. Pero ya más adelante iremos corrigiendo eso. Ahora, para los audífonos usamos este modelo que yo ya tenía anteriormente y que encajó muy bien para el personaje, y que de hecho no los modelé desde cero en este proyecto, sino que los tomé de un ejercicio que hacemos en mi curso de Blender para principiantes, donde vemos técnicas de modelado, escultura, materiales y mucho más. Así que si te interesa aprender a hacer cosas como esta, te dejo el enlace en la descripción. Bueno, con esto entonces vamos a continuar con nuestro modelo. Lo que voy a hacer ahora es trabajar en la parte interna de la boca. Y para esto, simplemente voy a abrir un poquito la boca de mi personaje, suavizo un poco alrededor y voy a copiar la cavidad bucal del primer personaje para no tener que hacerlo dos veces. Con esto, hago una operación booleana y de esta manera generamos este agujero en la boca. Luego, simplemente pulimos un poquito y retocamos los detalles dejándola entreabierta. Ahora, para el resto de los objetos del interior de la boca, que son los dientes y la lengua, simplemente copio los high poly del primer modelo. Y lo s voy a poner adentro de mi personaje. Los ajusto un poco para que encajen bien, unos pequeños retoques en escultura, y ya con esto me quedan los dientes del modelo h i p o l y completamente listos. Vale, y con esto ya podemos empezar el proceso de retopología. Para esto, yo uso un addon que desarrollé por mi propia cuenta, que básicamente consiste en crear un plano con los modificadores s h r i n k Grab, Mirror y Subdivision, para que se adapten al modelo h i p o l y que yo tengo seleccionado. Lo que hago con este addon, aunque es un proceso sencillo, siento que me ahorra muchísimo tiempo. Y con esto entonces empiezo a generar los loops principales del rostro de mi personaje. Estos loops los debo generar en partes importantes que van a ser animadas, por ejemplo alrededor de los ojos, de la boca, las orejas, y luego voy a empezar a rellenar con polígonos todos estos loops hasta tener completa toda la superficie de la cabeza. Para este punto es sumamente importante saber qué partes son las que más se van a deformar, para que al momento de animar todo se vea fluido y natural. Bueno, aquí también voy a terminar la escultura de las orejas, porque simplemente había puesto un blocking. Voy a detallarlas muy bien y después de esto ya puedo continuar de nuevo con la retopología. Terminamos de rellenar toda la parte de las orejas, terminamos de rellenar todas esas zonas que aún no les hemos puesto geometría, hasta tener toda la cabeza completamente cerrada. Aquí en la parte de la boca viene esta parte un poquitico compleja de hacer, porque como es una zona interna es más difícil lograr que se pegue bien con el modificador Turing Graph. Entonces puede tomar un poquito de tiempo. Bueno, después de esto vamos a rellenar esos pequeños espacios vacíos que nos quedan, y para el resto del cuerpo no voy a seguir haciendo retopología. Simplemente voy a coger el modelo del otro personaje y lo voy a ajustar un poquito a esta nueva silueta. Hasta que se ajuste bien a toda la superficie, y después le ponemos igualmente el modificador s h r i n k w r a p para que se pegue bien, y de esta manera nos ahorramos mucho mucho tiempo de retopología. Aquí estoy, por ejemplo, midiendo los bordes para poder conectar el cuello con el resto del cuerpo. Redirecciono algunos loops para que quede la misma cantidad de vértices y sigo ajustando todas las partes que necesito que se peguen bien a la superficie. Es un proceso un poquito tedioso, pero sin duda s muchísimo más rápido que hacer toda la retopología manual del cuerpo. Sigo haciendo algunos pequeños ajustes para que todo quede muy fluido. Termino de unir el cuerpo con la cabeza, suavizo un poco, y con esto habríamos terminado la retopología del cuerpo. Y con esto entonces vamos con nuestra segunda sesión de feedback. Y lo que me dijeron es que volviera a dejar las proporciones como antes. Con esto, entonces voy a seguir con la parte de los zapatos. Aquí tampoco estaba seguro de cómo iba a quedar, así que hice algunas exploraciones usando ChatGPT y obtuve este concepto que me gustó bastante como base. Y también quise aprovechar y explorar esta página, que sirve también para crear modelos 3D usando inteligencia artificial. Quise usarlo simplemente para la base, irlo explorando y modificando hasta obtener un resultado parecido al concepto y que se adapte también a nuestro personaje. A partir de ahí, empiezo a remover detalles, agregar capas de detalle. Remover volúmenes grandes como los de los cordones e irlo poco a poco adaptando al diseño del concepto que tenemos. Y cuando ya quedo con una base decente como esta, voy a duplicar el modelo y lo empiezo a suavizar por todos lados y ajusto de a pocos para extraer una versión low poly usando un Quadre Measure. Y a partir de aquí voy a m o d e r a r manualmente cada una de las piezas que componen el zapato, por ejemplo, todas las capas de cuero, la suela, las piezas acolchadas, etc. Ya con este modelo de baja resolución vamos a poder mucho más fácilmente agregarle modificadores y tener mucho más control sobre la silveta final. Con esto vamos a lograr que todo se vea mucho más controlado y pulido. Entonces procedo con esta misma técnica a lo largo de todo el zapato: voy extrayendo, suavezando formas, agregando modificadores hasta terminar de completar todas las piezas del zapato y que se vea completo. La verdad, es que este fue un proceso sumamente tedioso porque es un modelador orgánico, pero ciertamente tiene cualidades de hard surface. Entonces, a pesar de ser un objeto muy curvilíneo, hay que controlarlo de tal manera que se vea como algo que ha sido manufacturado de manera controlada. Para mí, personalmente, fue la parte más desgastante del proceso. No estoy acostumbrado realmente a trabajar con este tipo de modelos tan controlados. Bueno, ahora para estas partes que son como el remate de las piezas de cuero, lo que hago es modelar una línea de vértices y luego la convierto en una curva. De esta manera logro controlar fácilmente la forma y el grosor también de esta silueta. Agrego algunos detalles que no había puesto y empiezo también a hacer los cordones usando la misma técnica del modelado con curvas. Me aseguro de que se vean bien entrelazados, controlo muy bien todo esto. Le agrego los nudos finales y con esto ya estarían los cordones. Por último, agrego esta estrellita que es parte del logo de la marca que usa nuestro personaje, al igual que la letra S de los costados, y con esto ya tendríamos terminados los zapatos de nuestro personaje. Fue un proceso bastante pesado, pero realmente ha valido la pena por el resultado. Bueno, retomando ahora con el cuerpo, vamos a continuar con la fase de detallado. En esta fase vamos a tomar todo el modelo que hicimos y vamos a terminar de pulir sus superficies. Vamos a empezar a refinar completamente todos los pliegues de la piel, agregar detalles anatómicos y asegurarnos de que la silueta ya se lea perfecta desde todos los ángulos. También es recomendable cambiar el material de previsualización cada tanto porque nos ayuda a percibir algunos volúmenes que quizá no vemos con el mismo material. Seguimos agregando detalle, aquí por ejemplo estoy modelando la ropa interior y nos aseguramos de que quede bien pegada a la superficie del cuerpo para que en la retopología todo quede junto. Sigo agregando detalles anatómicos desde arriba hacia abajo, pasando por todo el cuerpo y marcando especialmente las partes que se van a ver. Agrego también las medias y continúo agregando también detalles a lo largo de toda la ropa. Esta fase consiste básicamente en ir a lo largo de todo el cuerpo buscando esas zonas que necesitan ser más trabajadas, tanto en la superficie del cuerpo como en los accesorios. Aquí voy a continuar agregando las uñas. Eso es un proceso relativamente sencillo, donde pongo un plano encima de la superficie de la piel y le agrego un poquito de volumen con el modificador Solidify. Repito esto para todos los dedos y termino de agregar detalles y hacer ajustes a lo largo de todo el cuerpo, tratando de identificar cuáles son los objetos que requieren de mayor atención. Bueno, cuando completamos esta parte, ya podemos continuar dando una capa de tallado en el modo escultura. Agregando, por ejemplo, las arrugas de la ropa, tratando de tener en cuenta las tensiones que se generan en las telas. Con estos pequeños detalles logramos que el material se sienta mucho más como tela. Estos relieves en la superficie nos ayudan a entender qué material es, incluso sin que tenga color. Bueno, ahora para la p e r e t i n a exploré un poquito usando las brochas de tela en el modo escultura, pero al final decidí simplemente hacer un despliegue UE, y con esto voy a explorar un poco con el modificador de desplazamiento. Aquí, como pueden ver, estoy agregando un modificador de desplazamiento al que le voy a poner un ruido. Y voy a ajustar ese ruido también basado en el despliegue UE hasta obtener un patrón que se vea como una tela con resorte, como normalmente sucede en esta parte del pantalón. Tengo que hacer algunos ajustes en la UE, también ajustar un poquito la escala de la textura hasta lograr un resultado como el que pueden ver aquí. Aquí, lentamente, hemos podido acercarnos a esta sensación final. Bueno, aquí continuo modelando algunas piezas que había pasado por alto. Tenemos, por ejemplo, este relojito, que es un objeto que le da bastante identidad a nuestro personaje, y estas manillitas también que la hacen ver un poquito más colorida. Voy a agregar los números en la pantaloneta, le pongo los modificadores correspondientes, agrego este detallito del chicle, y con esto, amigos, ya tendríamos finalizado el modelo High Poly. Ya tenemos todos los detalles de nuestro personaje. Vamos a ver algunos consejos para esta etapa. Lo primero es que les recomiendo girar constantemente el modelo. Orbitar mucho les permite detectar errores y asimetrías que puede que pasen desapercibidas desde otros ángulos. También apoyarse mucho en referentes visuales, así nos aseguramos de que las formas, proporciones y detalles sean coherentes con el estilo que buscamos. Y finalmente, que cada cierto tiempo cambiemos de perspectiva, es decir, que trabajemos en una parte del modelo y luego saltemos a otra completamente diferente para seguir detallando. De esa manera mantenemos la vista fresca. Bueno, ya con el modelo Hypoly listo, vamos a pasar a la fase de optimización. Primero, vamos a optimizar el Hypoly como tal. Yo simplemente le aplico un modificador de decimación para reducir la densidad de la geometría del modelo. De esta manera, el modelo High Poly va a ser mucho más ligero para manejar, pero va a preservar igual todos sus detalles. Y de esta manera, este modelo pasa de tener casi 10 millones de polígonos a tener medio millón. Y ahora, ya con el modelo optimizado, voy a proseguir ajustando un poquito más el Low Poly. Quiero asegurarme de que las formas queden bien sobre la superficie del modelo High Poly. Quiero que copien muy bien la silueta y los detalles de la superficie. Entonces, me aseguro de que los loops encajen con los contornos del modelo High Poly y que las siluetas coincidan entre sí y tengan la disposición correcta para ser animadas. Continúo la optimización de Low Poly, por ejemplo, las telas, y aquí lo que suelo hacer es igualmente aplicar el de C-Mate, i pero usando el método Unsubdivide, y así recuperamos la geometría inicial. De esta manera, obtengo una geometría limpia sin tener que hacer toda la retopología. Igualmente, tengo que hacer algunos ajustes, por ejemplo, subdivido los bordes y los triángulo para darle un poquito más de resolución a los bordes sin tener que incrementar toda la resolución interna. Para algunas piezas, prefiero crear la retopología desde cero, como para los shorts, que lo hago todo manualmente, ya que es un modelo que no es tan complicado. Agrego la geometría necesaria y continúo con el mismo proceso en casi todos los objetos que subdividí, pensando en optimizar el tiempo y que la silueta ya está previamente hecha. Para los cordones hago un proceso similar a las telas, que simplemente le pongo un Decimate usando el modo Unsubdivide. Y para los zapatos como tal, que son una geometría ya bastante compleja, ahí sí tengo que hacer una retopología desde cero manualmente. Es un proceso bastante largo y tedioso, pero es muy importante que aquí se conserven muy bien todos los detalles y la silueta del modelo, porque en el juego los zapatos son también un punto visual bastante importante. Además, que hay que tener en cuenta que son modelos que no son solo para el gameplay, sino también para cinemáticas. Entonces, vamos a pasar rápidamente por todo este proceso. Buen o a hora para el cabello, ya que está hecho con curvas, simplemente voy a duplicar cada uno de los objetos y le reduzco la densidad de la geometría a las curvas. Y para modelos como los autífonos, extraigo parte de la geometría, termino de rellenar manualmente y terminamos de ajustar la silueta. Hacemos el mismo proceso para todos los objetos, como las manillas, el reloj, simplemente reduciendo y optimizando la geometría. Vale, Y finalmente, para los dientes, vamos a unirlos todos en una misma malla y le aplico el modificador de cimera, ya que es una pieza muy sencilla y que no se va a ver mucho. Y con esto, chicos, entonces ya tendríamos toda la retopología terminada. Algunos consejos en esta etapa son, por ejemplo, optimizar pensando en la lectura de la silueta. Aunque sea low poly, hay que considerar la geometría que necesitan algunos contornos. También es sumamente importante seguir los loops anatómicos para que se pueda deformar correctamente al momento de animar. Y por último, que no tengan miedo d e usar triángulos. Está bien usar triángulos en algunas partes que no comprometan la fluidez, ya que este es un modelo low poly y no se va a subdividir más. Bueno, aquí voy a empezar a asignar algunos objetos a diferentes colecciones para empezar a tener orden en mi archivo. Y en esta fase ya vamos a empezar con el despliegue B. Esta parte consiste en marcar algunas costuras en la geometría para luego desplegar la geometría y proyectarla en una textura bidimensional. La intención aquí es hacer esas marcas de tal manera que se oculten un poco las cavidades y que nos permita que diferentes piezas de nuestro personaje se abran completamente. Lo hacemos a lo largo de todo el cuerpo, asegurándonos de que todo nos quede en islas separadas. Y cuando ya tengamos claros todos estos cortes, podemos ir seleccionando las piezas y vamos haciendo el despliegue para proyectarlo de esta manera. También es bastante recomendable aquí agregar una textura de cuadrícula para ayudarnos a identificar mucho mejor el tamaño y la densidad de cada una de las piezas de este despliegue. También, para s e r un poquito más evidente si se está estirando la textura, podemos activar aquí el stretching en el viewport. Eso nos ayuda a identificar cuáles son las zonas que están siendo más tensionadas para que las podamos relajar. Así vamos a ayudar a optimizar mucho más la textura. Y cuando estoy seguro que todo se ha desplegado bien, empaqueto todo para que me quede una textura aproximada. Y para la cara, sí busco intencionalmente que tenga un poquito más de resolución, ya que este es el punto visual más importante del personaje. Nuevamente, empaqueto todo y voy a hacer correcciones manuales para distribuir todas estas islas lo mejor que pueda a lo largo de todo el espacio. Esto es un proceso que a muchas personas les parece tedioso y estresante, pero yo personalmente lo encuentro bastante satisfactorio. Siento que es como armar un rompecabezas. Bueno, aquí por ejemplo me di cuenta que algunas piezas no las había metido, por ejemplo los ojos, las pestañas y las cejas. Entonces las despliego por separado, las organizo un poquito y luego las mezclo con el resto del despliegue u Vuelvo a empaquetar con todos estos objetos, organizo otro poquito. Y repito de nuevo para estas otras piezas de la boca que también me quedaron faltando. Organizamos todo para distribuirlo muy bien en todo el espacio de la textura, tratando de aprovechar al máximo cada espacio disponible en todo este cuadrado. Bueno, vamos a seguir ahora con el despliegue del cabello, que este sí es sumamente sencillo. Simplemente voy a hacer un corte a lo largo de cada uno de los mechones. Y me quedan estas pequeñas islitas. Les aplico la herramienta de cuadricular y lo pongo igualmente con una textura de previsualización. Despliego igualmente esta moñita del cabello, que es bastante sencilla, y me aseguro también de que encaje con todo lo demás. Y quiero que todas estas islas me queden en la misma dirección. Así, cuando le vaya a poner las fibras del cabello, me queden todas bien orientadas. Bueno, hago el mismo proceso para la ropa y los accesorios. Agrego un material de previsualización y con esto entonces tendríamos terminado nuestro despliegue UE. Para este caso, usé tres despliegues diferentes, lo que se traduce en tres u v s y tres sets de textura: uno para el cuerpo, otro para ropa y accesorios y otro para el cabello. Bueno, ahora con las u v s listas, vamos a proseguir con la parte de la exportación. Me aseguro de que el modelo Low Poly termine de quedar bien sobre la superficie del High Poly, que se intersecten muy bien. Y voy a empezar a seleccionar individualmente tanto los objetos High Poly como los Low Poly, y los voy a separar de esta manera. Voy a asegurarme de que todos ellos queden separados sin tocarse. Esto es lo que llaman explotar un modelo. Y esto lo hacemos para que al momento de hacer el bake, las geometrías no se intersecten y tampoco influya la oclusión ambiental de un objeto sobre el otro, sino que tengan una oclusión solamente individual. Ahora que ya están separados los objetos, voy a empezar a agregar materiales para que más adelante en el texturizado pueda usar esta selección de materiales como una máscara de ID y así no tener que pintar las máscaras manualmente. Ya más adelante van a ver todo el tiempo que nos ahorra este proceso. Bueno, entonces cuando ya terminamos de asignar los materiales, voy a exportar primero mi modelo High Poly, así explotado como lo tengo, e igualmente el modelo Low Poly. Antes de exportarlo, me aseguro de poner el modificador Triangulate para que me triangule antes de hacer el Bake y me quede siempre consistente. Y ahora sí lo exporto. Y aquí una anotación que quiero hacer es que cuando yo le paso el modelo a la persona que hace el Rig, yo le entrego tanto la versión triangulada como la versión sin triangular para que lo pueda r e g u i l a r fácilmente. Bueno, ahora sí importamos nuestro modelo en Substance Painter. Aquí tenemos el modelo Low Poly y como pueden ver en esta parte, solamente tengo un Texture Set. Esto es porque o l v i d é asignar materiales al modelo Low Poly. Entonces, en el Low Poly, voy a seleccionar todas las partes que comparten un mismo despliegue UV y les voy a asignar un material diferente, porque Substance Painter entiende cada material diferente como un set de textura individual. Entonces, aquí ya tenemos esos tres sets de textura y cuando l o importe de n u e v a Substance Painter, ahora sí me van a aparecer estos tres texture sets. Bueno, procedemos ahora con el bake. Tengo que importar el modelo High Poly para copiar todos los detalles. Y voy a usar un feature experimental que tiene Substance Painter a partir de este año 2025, que es un cage automático. Que lo que hace es detectar la distancia mínima y la distancia máxima a la que se tiene que hacer el bake. Sin embargo, como tengo algunos objetos repetidos en el High Poly, tengo que eliminarlos porque me generan artefactos. Entonces, de nuevo en Blender, entro y selecciono estas piezas que están repetidas con Mirror. Y las voy a ir eliminando para quedarme solamente con un lado. Lo hago igualmente en los audífonos y de nuevo exporto el modelo. Y ahora, cuando lo vuelvo a importar, ahora sí van a poder ver que el cache automático funciona perfectamente. Y con esto ya podemos hacer el bake. Listo, entonces aquí con el bake terminado pueden ver que tenemos todos los detalles del modelo High Poly proyectados en esta malla Low Poly. Ahora que ya sé que funcionó bien, voy a darle un poquito más de calidad, le voy a poner un poquito de a n t i a l i a s i n g y lo hago de nuevo. Y con esto el resultado va a ser un poquito más suavizado y las intersecciones de la geometría se van a ver mucho más suaves. Revisamos por todas partes, asegurándonos de que haya quedado perfecto en todas las superficies. Y ahora que ya estoy seguro de que el bake funcionó, lo que haré será volver a exportar mi modelo Low Poly, pero esta vez ya completamente colapsado. Vuelvo a aplicar el modificador Mirror, a volver a poner todas las piezas en su posición original y lo volvemos a exportar. Una vez exportado el modelo, reemplazo el modelo Low Poly original en Substance Painter. Y ya tenemos el modelo final b a k e a d o y listo para texturizar. Para que termine de quedar muy claro, quiero recordarles que todos los detalles del modelo High Poly quedan guardados en estos mapas de textura que luego se proyectan en el modelo Low Poly. Y con esto pasamos a la siguiente sesión de feedback, donde e s t a b esto que me dijeron: fue que todo bien, podemos seguir con el texturizado. Y bueno, antes de empezar a crear los materiales, quiero revisar primero cómo están hechos los del primer personaje. De esta manera, tengo una guía clara de cómo proceder para que los estilos queden coherentes entre sí. De hecho, para varios de los materiales, voy a crear materiales inteligentes en Substance Painter que luego aplico directamente en Motita y los ajusto para ahorrar tiempo. Básicamente, la estructura de los materiales de la piel consiste en una capa de color base que es completamente plana, luego encima, una capa un poco más rojiza que es más caro usando el Bend Normals, le agrego un poquito de profundidad usando la oclusión ambiental. Y luego pinto manualmente algunas zonas como los párpados, las mejillas, la nariz y las orejas, indicando las partes que tienen un poquito más de translucencia o que simplemente son un poco más coloradas en la superficie de la piel. Pueden ver que lo hago en algunas partes de las articulaciones, por ejemplo las rodillas, los codos y otras zonas que en general son un poquito más rojizas. Para los ojos, creo un nuevo material que voy a enmascarar usando la herramienta Polygon f i l l Y a s í m i s m o voy enmascarando varias partes de mi personaje y agregando los materiales base. Y para asignar el material de la ropa, como en este caso, usamos las máscaras de ID. De esta manera pueden ver que muy fácilmente le puedo cambiar el material, incluso siendo un mismo objeto. Para darle más profundidad, le pongo un poquito de influencia de la curvatura y de la oclusión ambiental. Y proseguimos asignando diferentes materiales. Para la parte interior de la boca, voy a agregar un material base y uso el mismo proceso de enmascarar con las máscaras de ID. Y haciéndolo así, pueden ver cómo de manera muy práctica agilizamos muchísimo el trabajo. Bueno, para los ojitos, me aseguro de poner la simetría y voy a empezar pintando un círculo negro al que luego le voy a empezar a dar tonos del color que tiene el personaje del referente. Aunque normalmente los ojos serían de un solo color, vamos a darles manualmente algunos matices para que se pueda sentir un poquito más de profundidad. Entonces, en la parte de abajo, por ejemplo, le doy más iluminación para dar esa ligera sensación de que es un cristal. Igualmente, le doy una ligera sombra en la parte superior. Pintamos la pupila, tratando de que quede muy bien centrada, y después de tener esto, ya vamos a darle las propiedades de la superficie al material. Los ojos son muy reflectivos, entonces le voy a ajustar el roughness de tal manera que se vean así. Para partes que tenemos que pintar manualmente, como los labios, lo que hago es pintar con una brocha muy fuerte, sin importar si me salgo o si queda muy irregular, y luego l o voy ajustando y reduciendo la intensidad para que se sienta más natural. Y con la herramienta borrar, termino de ajustar esa silueta para que se sienta bien integrada a la piel. Le voy a agregar algunas imperfecciones en la piel, algunas pequeñas, para que se sienta más interesante el personaje. Y al principio lo hago de manera muy fuerte y notoria, y luego le voy a ir reduciendo la intensidad para que igualmente se integre y se vea natural. Siento que haciendo el proceso de esta manera en superficies orgánicas, tenemos mucho más control del resultado final. Bueno, para la parte del cabello, básicamente voy a hacer el mismo proceso que hice para la piel. Voy a crear un material inteligente con el cabello del personaje anterior y lo voy a copiar en mi nuevo personaje y voy a ajustarle los colores. La composición del material del cabello es mucho más sencilla que la piel. Tiene un color base, luego tiene unos matices que le pongo con el World Space Normals y luego refuerzo los bordes usando la curvatura. Pero a este personaje le quiero dar un poquito más de profundidad en el cabello. Entonces lo que hago es explorar con diferentes ruidos y estirarlos para dar la sensación de las hebras de cabello. Y esa es la razón por la cual en el despliegue V puse todas las islas del cabello en la misma dirección, para poder controlar la orientación de estas fibras con una sola textura. Allí pueden ver que escalando este mapa de ruido logramos esa sensación que queremos de fibras del cabello. Le ajusto aquí gradualmente la intensidad y la escala. Y así logramos este resultado. Este es un proceso que es de ensayo-error, pero que nos da un resultado bastante interesante. Vamos a proseguir ahora con la ropa. Y para la ropa, igualmente importo un material inteligente que cree del otro personaje y le ajusto los colores. Esos t materiales tienen una influencia general del Bend Normals, pero principalmente usan la curvatura y la oclusión ambiental para destacar los detalles. Para hacer el loguito de la blusa, Voy a aislar este logo que inicialmente había creado usando ChatGPT, y en Inkscape, que es el programa vectorial que uso, le aplico una vectorización automática, y así tengo un resultado mucho más limpio. Exporto esa imagen y la importo en Substance Painter directamente sobre la blusa. Después de esto, hago los ajustes de escala y posición, hasta que me quede muy similar a como lo tenemos en el referente. Esto es un proceso relativamente sencillo si sabemos usar las herramientas adecuadas. Bueno, voy a terminar de agregar materiales a muchos objetos de nuestro personaje: las manillas, el reloj, las zapatillas, los audífonos. Y aquí, como les decía, las máscaras de ID definitivamente nos salvan de mucho trabajo. Bueno, aquí para el loguito de los audífonos, hago un proceso similar al logo: busco una imagen de un gatito, la vectorizo y extraigo la imagen de alfa. Y la voy a poner aquí c o m o un material proyectado, al que luego le voy a poner sus respectivas características. Entonces le ajusto el color, le doy un poquito de hake para que tenga profundidad, e incluso le pongo un poquito de emisión, como si estuviera alumbrando. Al principio del video les dije que a este personaje le gustaba ponerse los stickers de los chicles. Entonces, con este contexto y usando inteligencia artificial, voy a crear unas imágenes con las que voy a crear los stickers que voy a poder usar en Substance Painter. Me aseguro de tener una buena calidad y que tengan el nivel de detalle que requiero. Voy a hacer un proceso de vectorización automática y lo que quiero extraer de aquí es principalmente las líneas de contorno para luego poder pintarlas en Photoshop. Me aseguro de hacer las correcciones pertinentes para que todo esté bien cerrado y voy a importar todas estas imágenes en Photoshop, lo ajusto a mi lienzo y elimino los que no sean pertinentes. Por ejemplo, no puedo dejar ni a Pikachu ni a los muñequitos de Plantas vs. e r Zombies. Voy a empezar a hacer algunos ajustes y correcciones en todos mis trazos para que me queden bien limpios. Y los empiezo a rellenar con una máscara de selección. Voy a ir pintando colores planos, y la verdad que este proceso para mí también fue bastante relajante y disfrutable. Es como una pequeña recompensa ya en la fase final de este proceso. Aquí no estamos realmente resolviendo ningún problema técnico, sino simplemente fluyendo un poquito con el color y la forma. Y eso nos da un disfrute visual inmediato que también nos conecta un poquito con la personalidad del personaje. Bueno, voy a poner un fondo gris para asegurarme de que todos los stickers queden bien rellenos de color. Voy también a agregarles un bordecito blanco, como normalmente tienen los stickers. Y voy a empezar uno por uno a exportar individualmente cada uno de los stickers en una pestaña diferente de Photoshop. Y después de este proceso, ese t sería el resultado final. Estos son todos los stickers que creamos. Una vez exportados, vamos a importarlos todos a Substance Painter como texturas. Y lo que haremos para ponerlos como stickers es simplemente crear un material nuevo y poner cada una de las imágenes como un base color. Después de esto, simplemente vamos a ajustar la escala y posicionarlo en donde queremos que vaya cada uno. Yo quiero probar cómo se ve el primer sticker aquí, empezando en el hombro. Vamos a a j usar t aquí la escala y para darle también una variación en el roughness y en la profundidad con el Hake, le voy a crear un punto de ancla y de esta manera ya lo puedo controlar individualmente. Y ya con esto es simplemente duplicar este material e ir reemplazando la imagen del sticker. Después de esto, ya es simplemente cuestión de ir posicionando los nuevos en donde los queremos. Y con esto, mis amigos, ya tenemos todo nuestro personaje completamente terminado. En este punto, el personaje ya está listo, y aquí yo se lo paso al equipo para que empiecen a trabajar en el rigging y la animación. Pero como siempre, me gusta hacer una presentación del personaje. Le hago un rigging automático con a c c u r e Rig, lo poso y lo preparo en Blender. Y bueno, antes de mostrarles los render finales, y si están disfrutando este video, los invito a que se suscriban al canal, que estaré subiendo mucho más contenido de modelado con Blender, arte para videojuegos e impresión 3D. Entonces, ahora sí, vamos con el resultado final. Este proyecto me tomó en total unas 44 horas, aproximadamente 10 horas para el cuerpo y accesorios, 9 horas para el detallado y 6 en la retopología. Los zapatos me llevaron unas 7 horas en total, entre blocking, detallado y retopología. Y a esto le sumamos una hora y 30 en las UVs, casi 2 horas en exportación y b a k e s unas 6 horas de texturizado y 3 más para la presentación final. Estoy cansado, jefe. Mirando hacia atrás, también hay algunas cosas que podría haber hecho mejor. Por ejemplo, no d e b í haber hecho la retopología del cuerpo antes de fijar bien las proporciones. Esto me obligó a trabajar más de la cuenta. Y lo más importante, contar con un arte de concepto claro desde el principio me habría evitado mucho trabajo. Así que, mis amigos, si están empezando en este mundo, no se frustren por las barreras técnicas ni por las limitaciones artísticas, porque este es un campo complejo. E incluso después de muchos años de trabajar en esto, uno aún sigue encontrando muchas cosas por mejorar. Si quieres mejorar más rápido, compra mis cursos. Espero que hayan disfrutado del video. Yo soy de p a r a b o x y recuerden que en cada vértice hay un universo de posibilidades. Nos vemos en el siguiente video.